AM, En todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde. <risa> El siguiente artista que le quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla: Five, Four, Three, Desde Barrio Roma, Santa Fe, Argentina. Transmite Centro Cultural Ochava Roma, www Ochavaroma: www.ochavaroma.org. Radio Yava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Somos tu fan. Somos tu fan. Somos tu fan. Somos tu fan. Somos tu fan. Somos tu fan. Bienvenido a u Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Gucho. Arrancamos con este séptimo programa del año. Soy Cele y estoy conduciendo con Sole. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Cele, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Bien? Bueno, me alegro. Bienvenidos a todos. Bueno, como siempre, vamos a continuar con nuestro programa todos los miércoles de 16:30 a 17:30. Por Radio c h a v a Roma 107.1. También nos pueden encontrar en el Instagram como Radio Good Show y en la bio encuentran el link para escucharnos en vivo. Empezamos con Ceci, y su columna de e f e m é r i d e s ¿Qué nos trajiste, Ceci, para h o y Hola,、eh, hoy les traje la e f e m é r i d e del Día del Té. Oh,、uh, qué bueno. El día del día té El Día Internacional del Té es una fecha que se conmemora anualmente el 21 de mayo. Desde el 2020 fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas、AGNU. en 2019. El 20, de mayo, el 20 de mayo de 2018, en la reunión intergubernamental, China propuso el cambio de celebración el 21 de mayo, una fecha seleccionada por coincidir con su temporada de producción. En varios países claves, destacando así su relevancia para la economía rural y los medios de subsistencia sostenibles. Esta fecha busca resaltar la contribución del TE a objetivos cruciales de desarrollo sostenible, incluyendo la reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre y el empoderamiento de las mujeres. La decisión apunta a respaldar una producción. Y el consumo sostenible, aumentando la conciencia sobre su papel en la lucha contra el hambre y la pobreza. Qué interesante, Ceci, lo que nos traes hoy. ¿Sí? La verdad que no, no, yo no conocía no, particularmente. ¿No? ¿No? No. Bueno, continuamos con este primer bloque、eh, y Lauti nos va a traer las noticias de la semana. Bueno, l e t r a s q u e Santo Tomé rompe i el mundial del choripán más grande del mundo. Pasó. En Alberdi se vio vista una fiesta para compartir un nuevo evento, Familia Show e n v i v o que pasaron en compras desde de, las 10 de la mañana, carnicería y panería del barrio. Colaboraron después de la 18, se largó con el Segúnín Media, que superó al récord de Chile Liberada con 26 centímetros. ¡Oh! 26,65 centímetros. El metro fuera, 2760 metros de Choripán. Los cocineros, polos, s a n t o t o m e c i n o alcanzaron un nuevo récord mundial. h、ah, o r superaron a Chile. A Chile superaron. Chile, ¿no? sí. oh. Y bueno,、ah, vamos a Buenos Aires Un temporal trágico en Buenos Aires. Murieron. Un tío famoso de una modelo a través de las desapariciones, desaparecidos de la lluvia que provocaron negamiento, corte en las rutas y más de 300.000 evacuados que, e q u i e n e s desaparecieron? Qué fuerte que fue el, el temporal que hubo, ¿eh? El temporal, recuerdo que el cambio climático es muy grave y tenemos muchas consecuencias.、Sí. No hubo obra irca, yo estuve viendo las noticias informales, y hubo mucha crítica. El único que salió a dar la cara fue Patricia Burri, porque lo mandó el presidente.、Claro. Porque no hubo ni un político, ni un intendente, mucha gente que había perdido todo, la gente pobre, tuvo que salir con los perros, con los mayores y todo.、Claro. Bueno. Y ahora vamos con la segunda noticia. Aristóbulo corre todos los grandes a tercera edición de maratón. La tercera、sí. edición la de la, ma de la, ¿La maratón. Tercera. La tercera edición de maratón. Ah, mira. Maratón de v i s t ú b o l o c o r r e Cinco personas, cientos de personas, se asitiparon este domingo de mayo. La tercera edición de v i s t ú b o l o c o r r e en Santa Fe. Este domingo 18 de mayo, en la ciudad de Santa Fe, superó todas las expectativas a la tradicional completencia. Reunida, vecinos y familiares. O sea que p r o f e s i o n a l asevero, desde el porte, inclusivo y espíritu comunitario. O sea que esto o c o r r e se celebró, se corrió, como estaba el tiempo, todo se hizo y ganó uno. Qué suerte que se pudo hacer, ¿Se porque e s t u v o feo el tiempo. e s t e Había mucha gente, disfrutó todo este fin de semana, así que un domingo que nos acompañó. Bueno, qué bueno, suerte, la verdad. La verdad es muy lindo. Muy lindo.、Nos、Llega、bien. Flo con l o que nos va a presentar la, columna, la cocina del día. ¿Qué m e va a preguntar Flo a nuestros c h n o a c i a s c e c u á l es tu té favorito? Bueno, a ver, ¿cuál es el té favorito de acá de la mesa? Tengo uno.、A、el ver, té、Flor? rojo que me gusta también, que lo h a c e mi mamá y mi abuela. Cada rato lo h a c e Qué rico el té rojo, está <ríe> <lo> bueno. <ríe> a mí el té de limón. Té de limón. ¿Alguna más tiene algún té? A mí me gusta el té verde. El té verde es muy bueno. el verde. té Sí, m u Yo b u e n Yo les voy a contar que me trajeron un té de dulce de leche、Uy. que es saborizado. Muy bueno. Algún día los voy a traer para que lo puedan sí. probar. Sí. Bueno, muy rico. Bueno, Te vamos a esperar cuando llegue el día. <risa> bueno, b u e nos Bueno, n o vamos a despedir de s d e primer bloque、uh -huh. con la canción Don't Stop Me Now de Queen. Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive. h A v i n good a g time, having a good time. You s h o u l d n t star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Bye.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 Coloque con aguas y su columna de receta. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué piensan que le traje? Uy, no sé. Un pudín de l e n t e j a y cacao.、Mm, ¡Qué Mmm, rico!、Mm. Le digo los ingredientes: tres huevos, tres cucharadas de cacao en polvo, 150 gramos de azúcar y 250 gramos de lenteja s triturada, s 100 gramos de aceite y 100 gramos de leche. Una cuchara de esencia vainilla y 300 gramos de h a r i n aleudante. Ay, qué bueno. Y aparte, bien sencillo porque tiene pocos ingredientes, económico. Sí,、eh, bueno. No sé si se acuerda n alguien acá de la mesa que lo pudimos probar en c a y n o s Sí, me acuerdo. Lo es, hicieron en cocina. Es rico, sí. sí. Muy rico. ¿Le digo el procedimiento? Dale,、sí. a ver, contanos. Dice, batir bien los huevos junto con el azúcar. En, que una vez que e s t é como que se f o r m e una espuma, espuma, cuando está espumado, la, una espumita, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Y cambio de textura, la mezcla, agregar suavemente el aceite y, y en lo posible sin dejar de batir. Como que no tenés que cortar la preparación, yo lo veo así. Bien, bien, bien. Y sumar la esencia vainilla y la lenteja triturada y la leche. Por último, incorporar la harina leudante junto con el cacao a m a r g o y con movimientos envolventes, que es así. Bien, envolvente con una cuchara、Ajá. o con bueno, con la espátula sería.、También. Y seguramente nos vas a traer los agu、eh, el tips. El agu tip puede p o n e r d e ralladura de limón o de naranja o chocolate cobertura, el que, el que es goloso. Ay, qué rico. <risa> ¿no? Muy rico. Bueno, seguimos con Flor y con la columna de fútbol santafesino. A ver, Flor, ¿con qué equipo juega Colón en la próxima fecha? Estudiante. ¿Y sabes en qué día va a jugar o va a estar jugando? Este domingo 25 de mayo a las 3 y media. Bueno, ¿y nos trajiste alguna noticia de interés para el club de c o l ó n Debido a la lluvia del sábado de Buenos Aires, suspendió d el partido contra Deportiva de Morón. Ah,、oh, bueno, hoy justo hablábamos del temporal. Lamentablemente se tuvo que suspender el partido que pasó el, el fin de semana pasado, pero bueno,、eh, pueden pasar, son cosas que pueden pasar.、Paso. Y bueno, Flor, con respecto a Unión, ¿con qué equipo juega Unión en esta próxima Cruzeiro. fecha? c r u z e i r o ¿Y qué día, qué día está jugando? Este miércoles 28 a las 3.30 a la tarde. ¿A las 5 y media de la tarde,、cinco. eh? Sí. Bien. ¿Y alguna noticia de interés que nos puedas traer para el club? El sábado 24 de mayo, entre las 9 a las 18, los socios de Unión irán a la urna para elegir al Futuro presidente a la i n s t i t u c i ó n Bueno, vamos los que son los unionistas a vamos, estar ¿Sinita? atentos,、eh, que van a estar las elecciones. Así que bueno. Bueno, y llega c e l e que nos va a presentar la columna de cine. Hola, soy c e l e y hoy en cine les voy a hablar de una serie vieja que vi y que se las quería recomendar. Se llama Las Chicas g i l m o r e Oh, esa serie, perdón que te interrumpa, pero es una serie que es para maratonear. Sí, para maratonear. Bien, bueno, a ver qué nos contaste la serie. Es del año 2000, es de drama y tiene siete temporadas.、Oh. Ubicada en el pueblo de los cuentos de Coniticau. Con Poblado por una combinación ecléctica de soñadores, artistas y personajes comunes. Es trama multigeneracional sobre centros de familia y amistad alrededor de Lor l e i y su hija Rory. Lor l e i es la propietaria de hospedaje La Independent Sin con su mejor amigo Dragonfly y la chest Suki. Li lidia y lidia en las comidas semanales con los padres excéntricos y pudientes. Richard y Emily Gilmore, quienes siempre tienen que decir algo sobre la vida de su hija. Luego de la secundaria, Rory va a la Universidad de Yale, pero frecuentemente regresa a visitar a su madre a Star Hollow. Esta serie la vi y me encantó. Está situada en el otoño, me encanta el otoño. Linda época para ver esta serie. Además, con un cafecito es ideal, o para estar en la cama viendo esta serie. Si quieren, cuando termine de ver esta segunda parte, está de las chicas g i l m o r e un nuevo año. Esta serie, esta serie la pueden ver en Netflix. Eso te iba a preguntar: ¿en qué plataforma? ¿Aparte de Netflix, hay alguna más o solamente la podemos ver ahí? En Netflix, nomás. Bueno, los que tienen、eh, la, esa plataforma, ya saben, pueden, vamos a ver si la podemos ver este fin de semana, aunque son siete temporadas, así que、sí. bastante larga. Los que no tienen hijos pueden aprovechar para verlo. <risa> sí. Nos vamos a la pausa con la canción Me gusta de Tini Miranda. Cuando tú estás conmigo todo me gusta. A veces me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito. Conmigo yo te necesito. 本当。Como un para continuar el programa. Y su columna l l a m a b a Multiverso de Santi. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, Salibos, ¿cómo estás? Re bien. Que bueno, hoy los traje y lo titulé así: XCOM, una divertida saga de estrategia contra aliens y gestión de tu base. Esta saga inicia la versión moderna con el juego Remake con el título XCOM v a r u s d e s c l a s e s y Fake, ambientado en los 60. En este juego, a diferencia de los otros XCOM, es, es de táctico de disparos en tercera persona, o sea, un shooter. En, en el que como, que, como un agente del FBO, si ya tenés que a y u d a r a repeler la invasión de aliens y salvar a tu gran nación, y lo haces con éxito. Después está el XCON UCNO, w el m UCNO. Este videojuego se ambienta en un 2015 alternativo donde ocurre una invasión alien a nivel global. Obviamente, en este juego tendrás que escoger dónde plantar tu base: si en América del Norte, del Sur, África, Asia, Europa u Oceanía. Este videojuego tiene dos finales. El canon, donde la tierra pierde la invasión y le juran lealtad a Akben, una coalición de gobiernos terrícolas dirigida principalmente por los aliens, los ancianos que son un tipo de aliens superiores de la invasión original y algunos dirigentes humanos. Después, el final no oficial, que, el que luego que un soldado con poder psiónico Después en el. atacara a la nave templo y destruyendo su rec de mando, sacrificándose y lograr. Sacrificándose y logran ganar la invasión, esta invasión. Después están, después están los sucesos del x c o m 2 que les contaré en el siguiente programa. Si quieren rayos de gentes, hasta la próxima. Qué bueno, Santi. ¿Cómo se llamaba el primero? Que no me recuerdo el, el nombre. x c o m Borus Desclassific. O sea, Borus no me acuerdo qué es en inglés, desclasificado. O sea, tres a archivos, creo que es o algo así. Bien, que se nos, nos hacía acordar a. Dijo, Hombre, dijo hoy,、no. eso, dijo hoy la, la vale. ¿A, el, ¿A qué nos hacía acordar? A los a un, hombres de negro. Y en la UTI. Bien, porque eran agentes secretos que、uh -huh. trabajaban para una organización no, no gubernamental. Sí.、Uh -huh. sí. Así que bueno, está bueno. Internacional, pero Internacional, sí. Internacional, tal cual. Lo que está bueno de este juego es que tiene dos finales distintos para cualquiera que le guste. La, la primera parte que es el XCOM Enemy UCNO. Después está su d e l Witting que, es, que agrega unas cosas más, además de una especie de gobierno secreto que quiere luchar contra los propios humanos, llamado.、Eh, bueno, Exal, Exal. Ajá.、Uh -huh. Qué nombres raros, y difíciles para nombrar, ¿eh? Son videojuegos. Son,、sí. Además, la organización hace como. Cuando atacan la base principal al final de atacarlos, la base tiene como. Hace cosas r e f e r e n c i a s a los Illuminatis. Dijo claro, un youtuber que、referencia. vi. Vos, Lauti, también conoces、sí. estos videojuegos? ¿Tenés y... conocimiento? Sí, tengo conocimiento de varios juegos porque veo videos de videojuegos g a m e m d Y yo he visto que varios juegos tienen finales distintos, así que. m i r n nosotros acá, yo estoy media Noscaut. out. Knockout. <risa> el que, que me lo preguntan los v q u e Me p r e g u n t a cuando h a b l é de algún juego de Nintendo que ya le dije para la semana que viene. Bien, para la semana que viene, entonces、uh -huh. seguramente. Y si él estaba acá en la mesa, podría agregar algo s í Bien, bueno, ahora justo está en, el,、eh, en otro espacio. Pero bueno, ya después, la, el próximo programa, nos van a, vas n a... a v a traer、uh -huh. seguramente alguna otra novedad de videojuegos. a、sí. j、uh -huh. Bueno, ahora van a llegar、eh, llega María y Cele, que van a estar con la columna de astrología. A ver qué nos traen hoy. Hoy vamos a hablar de Hola. Géminis. Hola. Géminis. ¿Qué Géminis. s tal? ¿Cómo andan?、Bien. ¿Cómo andas, María? Bien. ¿Cómo, Mari? ¿Cómo andan ustedes? Yo con un poco de frío. ¿Un poco de fresco? Está fresco afuera, ¿eh? Sí. Sí. Se í s vino el invierno de golpe. Bueno, bueno, a ver qué nos traen hoy. Hoy vamos a hablar de Géminis, ya que ayer empezó a regir el Este signo Géminis es un signo mutable de forma parte del elemento de aire.、Mm. Como signo de los gemelos, su carácter es doble y bastante contradictorio por complejo. Por su parte, es capaz de adaptarse con felicidad, y facilidad y rapidez a, a todo, pero por otra parte, puede, puede resultar hipócrita. Su distintivo común es la comunicación y el ingenio. Así que. Bien, ¿alguno de acá de la mesa es de Géminis? ¿Hay alguien? ¿No? Ahí la tenemos a Flor. No tengo Géminis porque el 23 de viernes cumplí con mi h e r m a n a así que feliz c u m p l e n t o Bien, la hermana de Flor. de Flor es de Géminis. Yo creo que l o d escribe tal cual a los geminianos, ¿eh? Sí. Esto que dijiste vos, que, son, que tienen como dos, doble, doble, personalidad. doble personalidad. Yo tengo un familiar, mi sobrino, que es así: tiene doble personalidad y un carácter muy fuerte. Y no solo dicen que los Géminis son hipócritas, también nosotros, el que somos de Acuario, dicen que a veces somos hipócritas. Sí. ¿Sí? Bueno, ya cuando nos traigan de Acuario,、sí. seguramente vamos a ver qué, qué características traen. A ver, María. En astrología, Géminis es el, es el tercer signo del zodíaco. El segundo de la naturaleza positiva y de cualidad mutable. O sea, esto que venimos diciendo.、Uh -huh. Representa la inteligencia y la comunicación. Pertenece junto a Libra y Acuario al elemento de aire. Está regido por Mercurio y su signo opuesto es complementario d e Sagitario. A los Sagitarios. Sagitario. Bien, a ver, Lauti. Bueno, yo quiero comentar que estuve investigando mi signo animal el fin de semana y de Virgo sería de tigre porque soy de 98, el signo de tigre. Yo también soy de tigre, el signo de tigre. El tigre es 86. Dice, se dice que es del zodiaco chino, son los animales. Sí, de los chinos estuve investigando, puse mi, mi fecha y mi edad, 98, y me salía el signo de tigre de 98. Bueno, otro día podemos hacer una,、sí. una ronda de los. De los signos. Y viste、sí, sí, que, que últimamente están surgiendo nuevos, sí, nuevos árboles zodíacos. e s t á el Celta, que son árboles. Los, acá los Aztecas, que son animales de hecho. s O de los machos,、sí. no me acuerdo cuál de los dos. Y así que están surgiendo nuevos. Cada año están descubriendo nuevos cosas. Ah,、bien. Pablo es de Géminis. Pablo es nuestro. Eso íbamos a comentar. Justo、uh -huh. viene el cumpleaños de Pablo, que es de Géminis.、Uh -huh. ¿Cuándo es? Es bien patriota.、Uh -huh. El 20. 25 de, 25, de 25 de mayo. Tenemos de mayo. un patrío trancairo. Le vamos a mandar un saludo, aunque no le vamos a anticipar porque el cumpleaños es el 25. Y la semana、sí. que viene también en el martes cumple una compañera, amiga nuestra de Cele. Bien, ¿y quién es? Celina Candela. No Candela. l Candela, Candela. La, la c、bueno, a n d e l Bueno, seguramente la semana que viene le vamos a mandar a, un saludo grande a la c a n d e l por acá por la radio.、Sí. Bueno. Bueno, Vamos a arrancar con nuestra ronda de chimentos. l e antes se encontró la primera vez su nueva novia. Una no buena noticia para los videojuegos: el primer Papa Gamer revela、eh, mm. León XIV que es un gran fanático de la saga de videojuegos Doom. La china Suárez viajó a Turquía junto con su hijo, sus hijos. Para acompañar a, a Mauro de Cardi. Se separó la última pareja consolidada, consolidada en Love i s t l i n t Es lo mejor para los dos. Pedro Rodríguez habló sobre su deseo de acompañar a Messi. Sería di divertido volver a jugar con él. María Becerri para Honorna llega en primer puesto, top en a r g e n t i n o con remake para los dos. Rame. Murió José Pepe Mujica, el expresidente Uruguay, tenía 89 años. Virta l e g r a n no fue a votar por primera vez. ¿Subir ¿Será la v i v a Murió Alfredo Lapore, actor de clave d e sol, a los 81 años. Bueno, ¿cuántos chimentos que nos trajeron esta semana? ¿Alguien quiere comentar algo? o ustedes dicen que la diva vota? Mirta l e g r á n y no, ¿La no sé. No sé, Mirta l e g r á n nunca votó en su vida, vamos a ser realistas. ¿Por qué no va a votar? Va siempre a votar. Nunca fue, no lo votó en mi ley, v o Nunca, velarlo. Bueno, veremos, vamos a sí, ver. Si lo votas, imagínate, si sois rico te van a poner una tremenda multa de plata porque el... eso pasa. Sí, seguro. Ponenlo, votás. b e n voy a hacer un comentario. Me parece que cuando n a r a es i n r e c h a n t a b l e cuando n a r a después de、ronda. todos los comentarios, después de estar separado con K, ahora d a está con、y、él no, terrible está cuando n a r a No voy a decir,、eh, no、voy a sí, decir voy, la palabra、voy. que es fea, pero、sí. no lo voy a decir.、Uh -huh. Chao, muy bien. Reservate los comentarios. Me e Sigo <ríe> los comentarios porque no va a decir <ríe> a like. Bueno, ahora continuamos con la canción Ramen para dos de Paulo l o n d a y María Becerra. Ay, Rafa. 17 días que no sé nada de ti Mi psicóloga me dijo que estás huyendo de mí Dónde está que no respondes el phone Me dejaste alone, baby Qué pasa, te fuiste Más te vale que sea porque te moriste Ay, cómo puede ser, no me quieres ver Me paré en la puerta de tu casa a esperarte ayer Where are you? パレードに見えます q u ち h a b l e m o い s の n tener que g r i は、a r tiene m い s i m a g i と a c i ó い que 私のことを知っている e は、私 e こと e 知って o るのは、私のことを知 e て e る a d 私のことを知っ a mí の s 私のことを知っているのは、私の obsesión n、no、は、es amor っているの e 私 psicólogo e は、para l、si、o ってい s のは、私のことを知っているのは、私のことを知って m るのは、私の c とを知っているのは、私のことを知 u ているのは、私のことを知っているの i 私のことを知っているのは、私のことを知っ o いるのは、私のこと m e っているのは、私のことを知 e てい e のは、e のことを知っているのは、私のことを知って e るのは、私のことを知ってい e のは、私のことを知っているの n 私のことを知って t o のは、私のこ l を知ってい o のは、私の l う d o s、no sé Puka y Estás loca como h e l y a y a no Hasta las paredes de me hablan de vos c u no e n t e n d e s que te necesito Y si me preguntan yo digo que no Sé que no solo mi imaginación Pu n entiendes que estoy mejor alone l a m e para dos Así que te pido no llames al phone ¿Qué? Desde el día en que me fuiste i u a n a q u e d a las cicatrices <No, S 1> Tuve que <no. S 1> alejarme pa' no herirte ゲームはどのゲームであったのかもしれないで e Tú una ponía canción Yo Vos de lo no, no, no. no. no, no, no, no. Que できた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 Y nos cuenta cómo va a estar el clima estos días. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Sale? Bien, todo bien. ¿Qué nos trajiste entonces hoy? Hola, soy Guille y les voy a contar el clima. Miércoles 21 de mayo, día n u b l a d o máxima 18 grados, mínima 9 grados. Jueves 22 de mayo, Parcialmente nublado. Máxima 20 grados. Mínima 10 grados. Viernes 23 de mayo. Día nublado. Máxima 19 grados. Mínima 14 grados. Sábado 24 de mayo. Día lluvioso. Máxima de 21 grados. Mínima 16 grados. Domingo 25 de mayo. Parcialmente nublado. Máxima 20 grados. Mínima 14 grados. Bueno, ¿cómo va a estar entonces el fin de semana? ¿Para qué va a estar? ¿Para, para, para estar tapados hasta la nuca? Y comer locro bien de 25 de mayo.、Oh, para estar t a p a d o hasta la nuca, hasta la cabeza iría yo.、O、¿Y también? O comer cosas de fritura, tortas fritas, buñuelos y como dicen en f l o r í a Patrio, empanadas de carne frita. ¡Ay, qué rico! Empanadas de pescado,、oh, como... ¿cómo se dice l el... o s cosas que tiene. n Pastelitos, pastelitos. s Y e s o los pastelitos? de A t t a a o de m e me b r、no. i l l l o s gustan、uh, los pastelitos. A mi mamá le gustan. Bueno, a ver si se juegan y el lunes, lunes pueden traer algunos. Sí. sí. Es que sí. vamos a estar esperando. Ay, bueno,、sí. y también para aguas, ¿eh? Porque va a estar、sí. medio lluvioso. Toda la semana. Toda la、Chubia? semana, Hasta、Increíble. el martes. Después el filmí con la de hace frío. Bueno, muchas gracias, Guille. No, de nada. Bueno, y retomando un poco la consigna del día. A ver, acá, Guille, ¿tomas algún té? ¿Cuál es tu té preferido? El té negro. Té negro. Está bueno el té negro. Es, el, es común, pero está bueno.、Sí. Y bueno, y acá nuestros oyentes también están eh, comunicándonos. Cande、eh, dice que le gusta el de Boldo. Eh, Anita a nos i t a n dice manzanilla y anís. Y después tenemos Clau de j a z m í n Mire n qué raro, de j a z m í n ¿Escucharon alguna vez、no. el j a z m í n Yo escuché en cosas turcas o en cuentos que antes se tomaban ahí entre en siglo, en los siglos viejos hasta 1800. Bien, porque el de j a z m í n es como el que yo decía hoy de dulce de leche, es, sí, es un día r o m a t i z a d o Después también, bueno, de Boldo, no s estáis no d cande. Y, y bueno, y acá Leandro, que hoy no pudo venir,、eh, dice té con limón. Ese para esta época que estamos todos medio、sí, enfermos sí, y apestados,、sí. está, muy está muy bueno. La garganta. Así que bueno, ¿alguien más quiere contar algún té que toma como para recomendar a los oyentes? Yo le recomiendo el té de manzanilla porque es riquísimo, tiene gusto a manzana. Y tiene propiedades la útil cachilla d o r m i r también a relajar el cuerpo. Sí, es eso、natural. también. El té de manzanilla es riquísimo, tiene gusto a manzana. El té con leche. t é con leche, t r a d i c i o n a l pero muy bueno el t é con leche. ¿Y cuál tipo de t é t r a d i c i o n a l t é con miel. También para la garganta. b u e n o a l que le duela un poco la garganta, se toma. t é de manzanilla también sale. Bien, tenemos. O té de Malta con leche y le pone al té también. ¿Té de Malta existe? No, le pone leche al té y le pone Malta si vos quieres a tu gusto. Ah, bueno, bueno, esa bueno, es, sí, otra, sí, esa sí, es otra cosa. Pero sí, bueno, pero bueno. Bueno, tenemos un montón de variedad de tés. Sí. Así que ya saben,、eh, si quieren probar alguno de los que nombramos hoy,、sí. después nos cuentan. Después、mm. nos cuentan. Bueno. Vamos a los saluditos. No, sí, sí, sí. ¿Quieren sí. mandar algún saludo? Yo quiero mandar a mi hermana porque me, que me está escuchando, porque me está escuchando, así que l e mando un saludo. Le mandamos un saludo muy grande a la hermana entonces de Cele. Un saludo a la v a l i y a la PAME, que estén bien, que se recuperen. Un saludo muy grande, sobre todo a la PAME, que la extrañamos un montón. Sí, la y que probamos mucho sin su ausencia. La vamos a, la vamos a, a esperar acá. A、se、ver, Flor. A, Meche, a toda la gente de radio que le escuche, a toda la gente. Me refiero a mi hermana que le escucha porque estamos a radio. Me s e u i e r o mucha o gente. Bien, a la hermana de la Flor también. Sí, Yo quiero mandar especialmente saludos para mis queridos oyentes en primer lugar. Y para que se recupere pronto la Pamela, la Pamela y vuelva muy pronto, viste? Con nosotros,、sí. eh, todos、sí. l e mandamos un beso grande. La PAME para、un、que se r e c u p e r e le m a n d o un saludo a mi familia que me están escuchando por radio y a Belardo también. A Belardo, que、eh, si no, no fuera por él, no estaríamos saliendo al aire.、Sí. Nos、abelardo. banca, nos banca siempre la parada.、Ya、y cayó, gracias a, a Belardo, ya... gracias por la buena onda y gracias por ser muy bueno. Te vamos a hacer llorar a Belardo. <ríe> Bueno, nos despedimos e s t e hermoso programa y nos vemos hasta la semana que viene. e c h a u c h a u コレステルディゴ、ミスケリドシチッピオス、アセギルラブランド、ベッブコンパパフリタ、ギノ Radio Cultural, Ochava Roma, apoyando la cultura y la música local. Acercanos tu material y formá parte de la radio.